Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, cómo va. ¿Cómo están? Justo eh, pudo sobrevivir mi pie que casi muere ahogado, ahorcado, este, por el cable del auricular, así como escucharon. Eh, bueno, arrancamos Horario y Público, jornada muy especial siempre para nosotros todos los años. Nos resultó muy extraño esta tarde no hacer el programa que ya para nosotros era habitual, el programa especial durante la marcha del apagón que se realizó hoy desde Calilegua hasta Libertador General San Martín y que veníamos haciendo, hicimos cuatro o cinco años y seguramente retomaremos el que viene con los compañeros y compañeras de la colectiva de Radio Pueblo y de Capoma. Así que el programa de hoy va a girar en torno de eso con eh, un par de testimonios que nos parecen importantes. Por primer Este, por un lado Vamos a, a estar teniendo este Testimonios De esa vivencia Tan especial que es Hacer esa marcha Y por otro lado Es la marcha Es la primera marcha que se realiza con un juicio Andando Por los crímenes cometidos Durante el terrorismo de Estado En lo que se conoce como las noches de los apagones Hasta aquí, en todos los juicios que se habían hecho en Jujuy No se había Tratado en particular, estos hechos tan reconocibles históricamente, pero que para la justicia son incómodos y entonces han demorado bastante tiempo. Así que, centralmente, nuestro programa será una larga trayectoria de kilómetros y kilómetros caminando a través de la radio, saliendo desde Calilegua para llegar al libertador General San Martín. Hay una lumbre en Asturias ¿eh? que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de tener a la huelga dice la huelga la a la huelga la la a la a la a la yo por ello madre y yo yo por mí a la huelga dice la huelga la huelga si a la huelga dice a la huelga a la yo por ello madre y yo yo por mí Te acuerdas que te comentamos hace unos meses que se estaba investigando la actuación durante el terrorismo de Estado del actual Fiscal General de Mar del Plata. Ni más ni menos. Quien hoy está a cargo de las la fiscalías, quien es hoy el Fiscal General en la ciudad de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garelo, apareció en los hace poco tiempo, eh, fue encontrado... En lo que eran los informes de la DIPBA La Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires Actuando como, como un agente encubierto de las fuerzas del mal <ríe> eh, Bueno, la noticia es que el 9 de agosto Va a tener que presentarse ante el juzgado de San Martín porque lo van a someter a indagatoria. Es fiscal federal de Mar del Plata, se llama Fabián Fernández Garelo, y va a tener que ser indagado. O sea, no va como testigo, sino que va como eh, como imputado, digamos. No, Lo van a, a citar a indagatoria, va a tener que dar explicaciones sobre su actuación durante el terrorismo de Estado. Una buena noticia. Después, si tenemos tiempo, vamos a a profundizar un poco esta noticia. Pero nos queremos ir a, a Jujuy, nos queremos ir a escuchar seguramente la voz cansada, pero a la vez con pilas, después de haber realizado una nueva marcha del apagón, en este caso la número 34. Eh, vamos a charlar con Martina Montoya, nuestra compañera de Capoma, que como siempre se pone al frente de la organización de estas... Este, marchas que se hacen todos los años. Bienvenida a al y Público. ¿Cómo estás, Martina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te digo que te escucho muy lejos y casi cortado. Bueno, a ver, podemos arreglar lo de la cercanía, a ver si ahí estamos un poco mejor. Eh, ¿Me escuchas mejor ahí? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, ¿cómo sí. cómo fue? ¿Cómo estuvo la marcha? Contanos. Ay, estamos justo, estamos haciendo evaluación, tomando un cafecito para calentarnos porque este, nos mojamos los pies, pero estuvo bueno nos agarró un clima, eh, desmejoró de pronto a la madrugada y nos despertamos con Chavisna, eh, pero se hicieron las actividades, este eh, justo estamos en el momento de evaluación y, y una marcha tranquila, la verdad que este, nos sorprendió también que la cantidad de gente porque pensábamos que, que no iban a faltar los espacios, sino que iban a hacer menos porque... Sabemos la situación que se está atravesando y a muchas compañeras y compañeros se le ha dificultado muchísimo poder viajar y algunos no pudieron organizar como otros años la participación así de grupos este, con, con bastante gente, ¿no? Pero realmente estábamos hablando de más de 5.000 personas este, marchando porque después nos recibió la CCC con, con entre 2.000 personas más acá en Libertador, toda una organización donde las compañeras y los compañeros de la CCC están realmente eh, reflotando y eso también tiene que ver con que el Estado no está conteniendo, entonces la gente busca las organizaciones, ¿no? Pero fue tranquila, fue este, muy diversa, de muchas banderas de todos los espacios, este, las tradiciones también, así que este, incluso hasta organizaciones y sectores que quizás no comulgan en, en muchísimas cosas, pero... Como siempre decimos, esta marca logra eso, no logra unificar este, a esa diversidad de, de de espacios de lucha este, por la memoria, no. La verdad es que, que estamos muy conformes de todo lo que se ha desarrollado hasta ahora. Nos quedó ahí colgando a ver qué era que íbamos a hacer este año la peña solidaria, pero bueno, nadie no espacios eh, así que que nos presenten. Uh -huh. Y bueno, nos queda pendiente de que si la retomamos. Eh, Martina, no fue una marcha más, fue la primera marcha con juicio. Así es, es el de, eh, o sea, ya hemos estado en marchas donde se han desarrollado juicios, sí, claro. pero este es el juicio que engloba eh, que la causa del armadón junto a la de Lina Aguilar, eh, porque se está juzgando a 26 este, genocidas entre federales, eh, policía provincial, gendarmería de inteligencia, y tendiente estar sentada en la pata civil también, ¿no? Este, Pero, bueno, sabemos que ese, esa parte del juicio ha, ha sido apelada y está en la Corte Suprema hace tres años. Uh -huh. y todavía no la, la, la quiero y vemos que no están en este juicio donde se va a hablar justamente de esa participación civil. Claro. Este, este sexto juicio engloba la causa de la noche del apagón y el aguilar. Eh, juzgando a ese eh, tipo de operaciones que estaba. Y, eh, lo que nos está llamando la atención es la lentitud en la que se va a desarrollar. Casi dos años de juicio estamos calculando porque solamente tenemos una audiencia a la semana de tres, cuatro horas nada más y eso está dilatando muchísimo. Y corremos contra el celo biológico que ya incluso los compañeros testigos están siendo sin haberse podido llegar a este juicio que tanto esperábamos, ¿no? Eh, es lamentable. Sí, claro. con esto de que no podemos todavía lograr que eh, la Quiero y Lemos estén sentados ahí, que son de alguna manera la representación de toda esa complicidad civil que hubo. Uh -huh. y entonces, en este marco, como decimos, decir, no es un año más, es un año donde tenemos este juicio que tanto se ha estado esperando. No, no será como lo, lo, lo, lo pensábamos, Pero bueno, estamos acá justamente reafirmando que no vamos a, a bajar los brazos hasta que estén no este, todos juzgados y condenados. Nosotros uh -huh. de alguna manera ya lo hemos condenado. Este, eh, el, la participación de la gente los ha condenado. Los hemos nombrado hoy a este tipo de operaciones y este, hemos hecho de alguna manera la condena pública eh, luego al finalizar el acto. no uh -huh. Quienes han tenido la, la fortuna, que yo todavía no tuve, de participar de una marcha del apagón, eh, cuentan que el acto que en general se hace a la mañana en la escuela del, del Libertador General San Martín es bastante especial, ¿no? Sí, el acto de la normal es, eh, el encuentro, es el momento del encuentro, ¿no? Después ya en la marcha, si bien no, no se sigue encontrando, pero ¿sí, va marchando, va cantando, va... este hablando con los que con los que ve pero el de la el de la escuela normal es muy significativo porque eh, los ex alumnos vuelven y los compañeros que han podido sobrevivir vuelven a esta escuela que de alguna manera dice lo que es el secundario las cosas que uno genera va creciendo reafirmando amistades y cuentan lo que era y traen en eh, presencia y en sus palabras a los Eh, compañeros desaparecidos, ¿no? Cómo eran, qué leían, de qué se reían, las bromas que se hacían en esa época, los libros que leían, este, el pensamiento que tenían, ¿no? La inocencia de algunos, la, la mirada de futuros de otros y todos esos sueños que, que, que la dictadura les dejó trincado ¿no? Recondados hoy, la verdad que es muy, muy, es muy emocionante acto, este acto, sobre todo escucharlos a ellos cuando hablan de sus compañeros. Este, uh -huh. Hoy el Lito, Lito nos hablaba, compañero ex detenido, nos hablaba y ex alumno de la normal nos contaba, miraba estábamos en la derecha, bueno todos reculando esto de que no nos abren las peles, las cabezas que les candaron, nos dejaron puesto, ¿no? El año pasado por lo menos nos abrieron y nos dejaron sacar la luz de ahí. Ahora no y tuvimos que pedir a un vecino. Entonces estas cosas movilizaron todavía mucho más y era escucharlo a Lito como contaba que. Este, al frente donde vivía, justo al frente de la escuela vivía uno de los compañeros en la esquina vivía el otro a la vuelta vivía el otro y se acordaba cuando la madre lo salió a buscar se acordaban de los apodos, de las novias de los sueños que tenían este, de lo que hacían en Tucumán, cuando se encontraban y también de cómo los torturaron y cómo los escucharon nunca más hicieron nada no este, uh -huh. es muy emocionante todas y todos los que participan de ese acto y tienen la posibilidad de escuchar tranquilo a los compañeros contando esa anécdota, eh, que pueden tener esa, esa empatía y, y hacer contacto con la realidad que se vivió acá, ¿no? Uh -huh. Estamos charlando con Martina Montoya, ella es integrante de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que justamente... Toma su nombre de una de las personas que eh, más hizo en la búsqueda de justicia y que, bueno, lamentablemente no está pudiendo ver estos pedacitos de, de justicia que se han ido consiguiendo muy de a poquito en Jujuy y en todo el país. Eh, y cuando termina, vos decís que están en plena evaluación, pero después de una jornada como esta, que se prepara de un año a otro... Eh, digamos que son esas jornadas que ya mañana van a estar pensando seguramente en la marcha del año que viene en qué contexto se puede llegar a dar a, a quién invitar a quién este, a quién no <ríe> este cómo cómo cómo es este, este momento de de cansancio y de satisfacción a la vez sí es eh, sí un momento de evaluación donde le hablamos de todo lo que se dijo de todo lo que se dio eh, nosotros hemos miramos los distintos grupos viste que estaba dice, eh, tal organización al lado de tal organización y, y todo estuvo tranquilo nadie se bardeó, estas cosas que pasan sí. en el en el, eh, en el común de este tipo de de marcas sí. sí para el año que viene ya estamos pensando de que tenemos que buscar más lugares para acoger a los compañeros que que ya en este año no que podrán quedar en este lugar tenemos que pensar este bueno se nos faltan fotos tenemos que armar fotos para el año que viene eh, tenemos que pensar de cómo vamos a hacer con los audios y de este y bueno de, de alguna manera se habla pero después se va organizando con el tiempo porque no es que solamente hacemos la marcha a la cava sino que eh, estamos eh, acompañando y participando en un montón de de, de conflictos de acciones Este, los colectivos de mujeres, eh, con, la, con los trabajadores azucareros que saben ustedes que han empezado a despedir gente si viene fuera de convenio, gente que no le permite estar dentro de los sindicatos, ya que no están sindicalizados y hay una expectativa y hay este, como un ambiente de miedo a ver qué es lo que va a pasar, eh, que vienen las caritarias que eh, no han cerrado. Eh, a nosotros esto no toca porque se en la materia de los trabajadores en el laburo del edema, pero no hay otras fuentes, otra industria, otras fuentes de trabajo así, ¿no? Claro. Es de... Entonces ya nos, nos empezamos a preparar para lo que viene, que tenemos que viene el encuentro del RNMA, o sea, son muchas cosas que vienen pasando. Ver, yo decía hace rato en otra entrevista que me hacía en, en marcha del apagón para nosotros es, es, es el, el fin de un año y el comienzo de otro año en esto de la militancia, porque es... Eh, no llenamos de energía porque vemos que este, la, la, los compañeros y las compañeras eh, siguen apostando a esto, a que tenemos que estar en la calle, a que tenemos que acompañar cada acto de la memoria, como se hizo en Salta hace unas semanas acá por Palomita, y como seguramente ustedes acompañan y, y a cada rato como es tener por ejemplo la marca la ronda en los jueves en la plaza. Uh -huh. Entonces este sí hacemos una evaluación y vemos qué es lo que podemos mejorar o qué podemos aportar para el año que viene pero también este, se nos vienen cosas de la actualidad y del momento que, claro. eh, que, va, que se van sucediendo y tenemos que estar preparados para eso ¿no? Uh -huh. así que este, es una mezcla de todo no claro. es una mezcla de todo ya o sea, pensamos en bandera ya pensamos en lo que nos falta para el año y bueno pero también de descansar un poquito Claro. Una última, Martina, eh, y te dejamos volver a la evaluación Uf. colectiva, eh, que tiene que ver con el, algo que vos decías allí al principio de esta última respuesta. Eh, ustedes ¿Cómo? han hecho... No, no, digo, eh, que algo de eso dijiste o, o dejaste entrever en, la, en, la, en, en el comienzo de esta última respuesta que me diste, que tiene que ver con el esfuerzo que ustedes como organización, como Capoma, mm. han realizado todos estos años para mar, mantener una una marcha unificada donde todos los sectores digo los sectores que quizás van detrás de la figura de Miragrosala sí. este y los sectores que vienen más de la izquierda tradicional o del perro Santillán sí. que pudieran confluir en una misma marcha eh, yo soy yo pienso a la distancia este y aún sin haber podido ir nunca pero conociendo el paño creo que si Capoma no estuviera de por medio eso No, no hubiera sucedido en algún momento se hubiera partido la, la, la marcha eh, ustedes también evalúan esto como como algo como un valor importante de la marcha del apagón yo creo que sí a nosotros mismos nos sorprende este, por ejemplo a sectores como el del perro que vos nombraste yo, hace bastante tiempo que eso no marchan porque han encontrado diferencias muy fuertes, porque deciden no estar en un espacio donde hay organizaciones que a las que están muy enfrentadas. Este, este año el Seón marchó, Seón Libertador, Seón Jujuy marchó, y nos sorprendió también a nosotros. No llegaron a la plaza, se llegaron hasta la plaza y no se quedaron al acto, pero marchó. Eh, por ejemplo, el PIB, el, el Frente de Izquierda, hace marcha, hace su propia convocatoria marcha, y no llega a la plaza. Son por ahí para nosotros acciones contradictorias porque decimos eh, este, en otro espacio en otro momento estamos todos juntos. Uh -huh. eh, ¿Por qué ahora pretendés marcar una diferencia? Y nosotros la respetamos. Pero en el momento de marchar se concluye en eso. Y no es un logro nuestro. Sí consideramos que tiene un valor impresionante. Lo que no lo hemos visto, yo he participado de marchas en Buenos Aires y del Jujuy Capitábal. Y veo cómo cada sector, cuando en se viene y se va por un lado y por el otro. Nosotros tenemos una herida muy grande, que la fractura del sector de familiares de Cali, que, es, que no podemos entender todavía por qué ellos definen o no definen, después de la partida de Olgaredes, de empezar a, a transformar o cambiar este, la forma en que se venían haciendo las cosas. Este, los discursos que van renovando. La memoria es la misma, pero los discursos se van renovando. Eso no lo negamos. Pero no entendíamos por qué cambiar las cosas de algo que eh, esas mismas habían generado y tenía ese éxito de poder lograr una unificación de, de tanta inmensidad de diversidad de organización en sectores. Sí. Y este no lo entendemos y es una herida que nos queda. Sabemos que esto ha pasado mucho, nos ha costado procesarlo, ¿no? Pero justamente... Creo que esa es la fórmula que nos dejaron con la en conjunto en este momento con Rita Garnita, Amanda Carrafana y muchísimas otras madres, uh -huh. era convocar de esta manera una convocatoria abierta donde se le deja la libertad a cada compañero, a cada espacio, que levante su propia bandera, que se una en ese pedido por la memoria de los compañeros de todos desaparecidos, de Libertador y los 30.000 de cali -Legua. Y, este, y también abrir esa mirada y ese abanico a las reivindicaciones actuales de cada momento y a cada lucha y escucharse. Esto no lo enseñaron hijas, no lo inventamos nosotros. Yo estuve y hemos estado en actos donde en su momento subían eran los principios del kirchnerismo, si no me equivoco, y subía en Secretaria de Derecho Humano de la Nación y daba su discurso. ...y abajo lo esperaban compañeros de otros sectores... ...que no coinciden absolutamente nada con eso... ...arriba del escenario... ...había el que se animaba al frente de toda esa gente... ...y se bancaba toda... cada uno se hace cargo de lo que dice... Uh -huh. ...abajo del escenario los compañeros a veces teníamos que tener un medio... ...para evitar que esos roces se había... ...pero sin embargo la memoria se mantenía y se sostenía... ...y el acto se tenía que hacer... ...y se le daba lugar a todos... ...por eso incluso a veces hasta el acto al final somos menos no para cuando, cuando nos toca en climas como este pero se le garantiza a todos que se expresen yo creo que esa es la fórmula que se ha progresado hacer las convocatorias abiertas permitir que cada uno se exprese desde el espacio que lo considere marcar todo juntos y después tener la posibilidad de expresar las reivindicaciones que dan. porque si no decimos nosotros para qué venimos y para qué los convocamos si no los vamos a dejar expresarse Entonces es algo que nos quedó armado a nosotros. Nosotros continuamos y vamos a seguir permaneciendo en esa postura. Eh, es una fórmula que así nos quedó y nosotros respetamos eso porque lo consideramos como un camino marcado que nos dejaron las madres, los unidades que iniciaron esto. Entonces creo que ese es el éxito. Y que nosotros, eh, si, si nos va bien en eso, si los compañeros y las compañeras nos sigan respetando y acuden a estas convocatorias, de la mano de los compañeros de detenidos y familiares que se acercan estos días para participar es porque nosotros estamos respetando esta línea histórica que le permite a todos expresar nos respetamos todos uh -huh. <tose> buenísimo negra te mandamos un abrazo a descansar que será bien merecido el descanso y nos vemos pronto como decías en agosto nos cruzamos en San Fernando de Valle de Catamarca. Un abrazo. <coughs> Un abrazo. Hemos charlado con Martina Montoya, ella, como te contaba, es integrante de Capoma, el eh, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que bueno, tiene esta difícil tarea de llevar adelante, por supuesto, no solo con los familiares, con las madres y los familiares de detenidos desaparecidos del departamento de Ledesma, con los expresos políticos de Libertador, eh, la difícil tarea de juntar estos pedacitos de rompecabezas y volverlos marcha compleja, pero marcha del apagón para seguir pidiendo justicia, aún cuando hay un juicio andando por estas causas, pero sin blaquier y sin lemos ni más ni menos. Ah! <laughs> ...se la lleven de arriba... ...ayer verlos tan indiferentes...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 You. <laughs> metidos con la cabeza y el corazón en Jujuy, recién teníamos el panorama que nos brindó Martina Montoya de Capoma acerca de lo que fue la marcha, la evaluación todavía en caliente, haciéndola con sus compañeros y compañeras y permitiéndonos meternos allí para un poco compartir ese después. Eh, pero queremos hablar del juicio también porque como decíamos era no fue una marcha más fue una marcha fue la primera marcha que se desarrolló con la mega causa andando en la que se están este, juzgando eh, algunos de los crímenes cometidos en la noche de los apagones ya lo contamos alguna vez eh, esta causa no tiene a quienes deberían ser los principales acusados en el banquillo, no están Blaquier y Lemos, dueño y mano derecha del ingenio Ledesma. Para que te hagas una idea, digamos, es como si, no sé, como si se hiciera un juicio a los años de la AFA, de los últimos 40 años de la Asociación del Fútbol Argentino con... si se hubiera hecho ese juicio que nunca se hizo sin Grondona, digamos, ¿no? O sea, es como que Eh, en algún sentido carece de sentido, pero a la vez tiene toda la importancia de todo lo demás. Vamos a recibir una vez más aquí en este programa a María José Castillo, que es una de las abogadas eh, que actúa en la en la querella. Eh, María José, cómo estás? Bienvenida y público Fernando Tevele aquí. Hola, ¿cómo están? Muy bien por acá, con frío. Con, ¿Con frío y con lluvia, por lo que nos contaba Martina? No sé, allí... Sí. En, vos, ¿Vos estás en San Salvador? Yo en estos momentos estoy en Salta, y sí, está ah, bastante Salta. frío. Y lloviendo también. Bueno, y aquí también en Buenos Aires, con mucho frío y con mucha lluvia. Durante todo el día de hoy, la Ronda de las Madres fue bajo la lluvia, así que eh, también está complicado el clima en todo el país. Este... Será... <risa> Después la conferencia de prensa de Macri habrá sido que se vino la lluvia y el frío cuando claro <risa> eh, bueno eh, María José eh, charlamos contigo cuando comenzó recién comenzado el juicio ah, habrá sido un mes mes y medio no más o menos eh, contanos cómo cómo va cómo va la causa bueno mira en este en estos momentos estamos en receso judicial por feria por la feria de indiana Este, así que recién retomamos el 2 de agosto las audiencias uh -huh. eh, la última audiencia fue el 5 de julio este, donde se tomó declaración testimonial a Enriqueta de Narváez eh, una madre emblemática en Jujuy, en El Libertador una eh, persona que bueno tiene 94 años pero eso, la edad no le ha quitado lucidez uh -huh. eh, y y bueno y, y fue muy emocionante escucharla este, pidiendo por por su hijo no que a, que se encuentra desaparecido eh, y, y bueno eh, esperamos que que cuando se recomen las audiencias podamos ir con las testimoniales porque al ser una causa eh, compleja una acumulación eh, las dos primeras audiencias eh, ocuparon el tiempo en, en leer los requerimientos eh, de elevación a juicio es decir, las acusaciones a los más de 20 imputados este, y, y bueno eh, esta, esta testimonial se hizo de manera anticipada eh, por la edad del de, de testigo y entonces la, la siguiente audiencia se va a continuar eh, leyendo parte de los autos de elevación a juicio y creemos que eh, uno de los imputados va, va a tomar la palabra y después de eso se seguirá con los testimoniales uh -huh. Eh, y cómo digo más allá de esto de esta cuestión técnica cómo cómo avanza el juicio en lo que tiene que ver con el acompañamiento de de, de la gente porque sabemos lo vivimos habitualmente este hay mucha gente que acompaña la primera audiencia y el día de la sentencia y que quizás eh, después no puede sostener un acompañamiento en el juicio y, y a la vez sabemos que es muy importante eso. Sí, eh, bueno, siempre es, está bueno hacer hincapié en esto, ¿no? Que que las audiencias son públicas y, y, y siempre estamos, eh, sobre todo de los organismos, militando para que la, eh, se acerque más más allá de los militantes activos de los organismos, la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, bueno, desde hijos se hizo una gacetilla donde se está difundiendo cada audiencia, se ayuda a que a que también llegue a más personas. Eh, hay algunos estudiantes que están haciendo esos trabajos de formación, investigación, extensión también en el marco del juicio y eso hace que haya más presencia. Eh, bueno, se da la particularidad también que, que al no haber declarado muchos testigos, tampoco pueden presenciar las audiencias, ¿no es cierto?, Este, porque tienen que ir esperando tomar, hacer sus declaraciones para después estar y, y son 300 testigos, ¿no?, eh, Entonces, pero bueno, eh, todavía estamos eh, como iniciando el, el juicio, así que hay una buena presencia de, de personas en la sala de audiencia, eh, además con el condimento que al ser eh, una de las causas que está en juicio precisamente es por las noches de, de los apagones en, en Libertador, eso también hace que haya, haya este, más, más, más personas, organizaciones eh, que están acompañando, que están interesados... Eh, porque bueno es la primera vez que se juzgan estos hechos claro. más allá que el resto de juicios eh, pero bueno es un juicio que va a durar mucho tiempo eh, al menos dos años tres años así que va a costar entiendo yo que, que eh, la, la, la presencia de, del público en la, en la claro. sala de audiencia eh, nuestro compañero víctor basterra suele decir que este programa tiene carácter pedagógico yo siempre Eh, pienso que queda grande esa que nos queda grande esa evaluación eh, pero intentando asumir ese rol y, y, y también sabiendo que no porque nos lo hacen saber nos escuchan eh, mucha gente joven que quizás este no no tiene tan claro Y, y se puede incluso confundir porque a veces nosotros hablamos de la noche del apagón y otras veces hablamos de las noches de los apagones. ¿Cómo le contarías a alguien que no conoce la historia, en pocos minutos, de qué hablamos cuando hablamos de la noche del apagón? Y precisamente eh, se apagan las luces de un pueblo que es libertador, no es solo de un pueblo, de, de dos pueblos, Calilegua y Libertador General San Martín, Eh, y suceden secuestros de masivos de muchas personas, que, que la memoria colectiva quedó como en la noche del 19 ¿no? que eh, eh, precisamente 20 de julio eh, se, se festeja el día del amigo. ¿no? Uh -huh. Entonces muchos estudiantes y grandes jóvenes se juntaron a celebrar eso y en ese marco eh, se produjeron secuestros, Eh, ...en Libertadores, en -San Martín, en Calilegua... ...también hubo secuestros en Tucumán... ...de, de, de estudiantes eh, oriundos de Libertador ...pero que se encontraban viviendo en Tucumán... Eh, y, ...y todos ellos... Eso, eh, ...comienza el 19-20 pero se suceden hasta el 27 de julio... no ...por eso decimos que fueron varios apagones... ...aunque se conoce como la noche del apagón... Eh, ...que en la oscuridad total el pueblo... Eh, lo que habilita eh, ese, ese actuar conjunto de las fuerzas de seguridad. Eh, bueno, por supuesto el pánico, el temor de la población, este, la oscuridad donde no se, se sabía dónde se iba. Eh, y bueno, eh, luego de esos secuestros se llevan a esas personas a un centro de detención en, un, en otra localidad. O sea, eh, se, se trasladan las personas en, en camiones, camionetas y son alojados en un centro clandestino que es inaugurado en esas noches del apagón en la localidad de Guerrero, cerquita de San Salvador de Jujuy, donde permanecen eh, cientos de personas que son numeradas y muchos de ellos se encuentran al día de hoy desaparecidas. ¿Cuánta gente se calcula que secuestraron aquellas noches? Y más de 100, más de un centenar, eso eh, tenemos eh, seguridad porque eran numerados, Las, las víctimas y, y muchos de los sobrevivientes tenían ciento el número 113 el número 120 no eh, eh, pero bueno son son números que se han llegado estimativos algunas organizaciones hablan de 300 personas que fueron víctimas de esa noche uh -huh. y, y bueno también que me parece que está bueno recordar lo que, que eso es posible que haya habido ese apagón en todo un pueblo porque había hay hay al día de hoy una empresa que maneja Eh, la vida y la muerte de las personas en ese pueblo, que es la empresa Ledema que manejaba la usina eléctrica y que, y que hizo posible que, que se sucediera el apagón, ¿no? que es lo que decías vos al principio de la nota, eh, que, que es la empresa Ledema con el responsable Blackier, y que muchas de las víctimas sobrevivientes eh, desde aquellos años a, a esta parte siempre lo han señalado este, como quienes responsables de de esas persecuciones, de esas desapariciones de personas. ¿no? Uh -huh. Bien, bueno, María José, te agradecemos este contacto en un día tan especial para ustedes y también para, para nosotros a la distancia y la seguimos en algún otro tramo del juicio. Bueno, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. La doctora María José Castillo, integrante de representante de una de las querellas allí en este en esta mega causa que va a durar cerca de dos años donde no solo se tratan los secuestros ocurridos durante las noches del apagón de los o en realidad durante las noches de los apagones eh, sino también lo ocurrido con los laburantes de la mina El Aguilar. Estuvimos charlando hace algunas semanas nada más con, con con una de las personas que está reconstruyendo esa historia entre silenciada incluso entre los propios obreros. Así que, bueno, queríamos darle toda esta todo este segmento grande de la emisión de Radio Público de hoy, una vez más como como cada vez que está la marcha a ese largo recorrido Nati yo tengo mal registrado o vos estuviste en alguna de las a varias a varias de las marchas a varias de las marchaspó la... qué dos marchas eh, como integrante de familiares y amigos de Luciana Arruga eh, me, me, me da este, mucha alegría cuando alguien cuenta que estuvo allí y a la vez me da profunda envidia este no haber participado nunca de esa marcha todos los años decimos tenemos que ir tenemos que ir tenemos que ir y estamos a través de la radio que nos encanta estar a través de la radio pero a la vez en estos casos claramente no nos alcanza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 Sí, ese pibe que está acá. Yo dije, yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en, en el espacio ese que era en, en el sótano, me pensé, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Era un era un pibe, me, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, cachito? 22. 22. Y Víctor vos ya era su nombre grande. Yo tenía 34 Era un covato 35, 35, yo tenía 35 produce me produce emoción pero me me alegra también escuchar este separador en, y este cruce entre Víctor y Cachito al aire de Oral y Público eh, la semana pasada para quienes la semana pasada para quienes no estuvieron eh, prendidos a la emisión de Oral y Público vayan, busquen oralipublico.blogspot.com porque lo que hicimos fue justamente eh, recopilar una serie de audios de diferentes entrevistas, eh, apenas eh, eh, por lo que estuve viendo mientras recopilaba la semana pasada, debe haber sido un 20% de las entrevistas que tuvimos la fortuna, de hacerle y de los momentos que tuvimos la fortuna de compartir con Enrique Cachito Fugman y me resultó muy loco editando ese programa eh, pensar en, en la en, en, en la certeza de sus palabras y que no hayan resultado equivocadas pasado el tiempo, ¿no? Lo escuchábamos hablando de Jorge Julio López no sé, hace siete años, en los comienzos del área y público, y hoy cualquier persona podría, cualquier persona comprometida con la lucha por la búsqueda de Jorge Julio López, podría decir exactamente lo mismo que Cachito decía en aquellos años. Bueno, todas estas este todos estos recuerdos son la previa para anunciarles que el sábado 4 de agosto, aquí, en la sala que lleva su nombre, en la sala... Cachito Fucman de La Retaguardia, junto a sus compañeros y compañeras de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, nos vamos a reunir aquí para recordarlo, para recordar, para homenajear a Enrique Cachito Fucman. Eh, y yo me imagino que va a ser, por supuesto, una jornada repleta de emoción, pero también me imagino, como ya sucedió cuando en aquel primer homenaje que le hicimos poniéndole su nombre a la sala eh, que que va a ser un, un momento de alegría y de mucho amor porque nada yo escuchaba la la carcajada sonora recién de cachito y eh, es una de las cosas que que más más quedan no que más me han quedado de él esa esa risa sonora y tan frecuente de un tipo que tenía eh, un compromiso enorme y una Este, ...y un buen humor y una alegría... ...que iban de la mano de, esa, de ese compromiso... ...bueno, sábado 4 de agosto... ...quienes quieran venir aquí a la retaguardia... ...nos, nos escriben... Eh, ...de algún modo en Facebook o por mail... ...y les informamos... Eh, cómo, ...cómo estar aquí presentes... Eh, ...nos vamos a la ronda de las Madres Líneas Fundadoras... ...del día de hoy... ...les comentaba que llovió mucho... ...sigue lloviendo en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, Quienes nos están escuchando en vivo Ojo, eh. a ver si todavía nos estás escuchando A las 6 de la mañana de la tribu Y te va a salir con paraguas Y quizás el día que estás escuchando El programa hay sol eh, Ojo, ojo, ojo Con todas las radios que Nos pasan en diferentes horarios Yo estoy diciendo lo que está pasando ahora Que estamos en vivo por el aire de la retaguardia Y por la M690 Y que es de noche, y que está lloviendo Y que es jueves pero vos sabrás qué día y hora serán allí y hacerte cargo de fijarte cómo está el clima. Aquí ahora, en este momento de radio en vivo, hay mucha lluvia y a la tarde, en la Ronda de las Madres, también. No estuvieron ni eh, Mirta Baravalle ni Nora Cortiñas. Nora estuvo recién llegada de un encuentro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en esa provincia y, bueno estaba recién llegadita, se quedó descansando... ...y el grupo que sostiene la ronda de las Madres línea Fundadora... ...hizo, por supuesto, la ronda... ...y también, por supuesto, después... ...el pequeño acto para decir algunas cosas... ...Beverly King de, de Diálogo 2000... ...allí hablando sobre la avenida del G20. Eh, saludos, muchos saludos de Nora, de Mirta... Que lamentablemente no podían llegar hoy, este, de Elia también, este, pero saben están muy contentos que nosotros todos y todos y todos estamos aquí, este, con ella. así que por lo menos, este, de parte de Nora pidió muy apresadamente que los convocamos, las invitamos a todos y a todos a la plaza. No, al Cuarredón y las Heras, ¿verdad? El sábado, 21 de marzo, a las 12 de mediodía, este, que nos vamos a concentrar ahí este, con la intención de marchar hasta el centro de convenciones de la ciudad donde está reunido, aparentemente desde el día de hoy, este, con los viceministros de finanzas y el sábado serán los ministros de finanzas y bancos centrales, junto con, por supuesto, el FMI, Este, planificando digamos más acuerdos, más ajustes, eh, más, ajuste, más deuda, más este menos educación, más represión. O sea, todo lo que no queremos es lo que están planificando ahí. Algunos dicen que desde ya está Vallado hasta Libertador, digamos, y hasta incluso en una parte hasta Las Heras. Así que el sábado vamos a ver en qué condiciones, hacia dónde, digamos, ir. pero por lo menos sabemos dónde nos vamos a encontrar. Y por qué nos vamos a encontrar y por qué tenemos que estar todos y todos y va a ser un día radiante, frío, pero no va a llover, ¿eh? así nos ha dicho el FMI, es un parte de acuerdo que tenemos FMI, <ríe> y bueno. este y por ahí algunos otros anuncios, pero este con permiso también este tenemos una visita muy importante hoy en compañero que que viene desde Córdoba, pero en realidad es haitiano, viene desde Haití. Este, y Andrea ha estado varias veces aquí en la plaza con las madres Entonces, digamos si les parece, le damos un micrófono bueno, para que nos cuente un poco de cómo está la situación en la lucha del pueblo haitiano sí. Es el corazón del pueblo de, de Haití para todos aquellos y todas aquellas que están luchando en contra de este mundo tan injusto Ustedes saben que hubo una rebelión popular, una insurrección popular allá Que no solamente se opone al Fondo Monetario Internacional, sino a un cuestionamiento del sistema de opresión y de dominación dirigido, sobre todo, por el imperialismo norteamericano. Eso es lo que está en juego allá, es decir, eso va más allá de un problema de aumento de la Eso fue el detonante, más allá de la importancia que tiene eso directamente sobre la vida de la gente allá. Entonces, Ojalá que esta vez Haití no se encuentre solo, el pueblo haitiano no se encuentre solo, pueda contar con la solidaridad de ustedes. Sobre todo veo que luchan y siguen luchando a pesar de todo acá, a pesar de que hayan votado a este gobierno, pero veo que hay resistencia. Y ojalá que realmente ustedes sepan encontrar el, cam el camino también para resolver el problema. Viva Argentina, viva Haití, viva América Lat Latina Lib Libre. Y hay que pedir la libertad de Lula también. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y a todas y a todos. Eh, nada más para invitarlos para el 25 miércoles que viene, por favor que nos acompañen en el Monumental Genocida para seguir pidiendo eh, justicia por eh, Rafael Nahuel. Además, además pedir la libertad inmediata de Facundo Fonseca que casación se le otorgó y el juez Villanueva se sigue haciendo el oso y no quiere firmar. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por sí, Quería comentarles que en el Congreso hay un pequeño acampe de algunos eh, hermanos pueblos originarios solidario Michi, de la provincia de Salta. Hace una semana que están acampando pidiendo por sus derechos de salud, saludos, educación, hacienda eh, ante la falta de respuesta, ante la falta de respuesta del gobierno de Salta, han decidido venir acá y esperan ser recibidos y tener alguna solución a sus problemas. Eh, no tienen nada, necesitan de todo, tienen unas pequeñas carpas que la policía les desarma todas las noches. Ahora están empapados y bueno, si se puede acercar a alguien a darles una mano y sobre todo difundir esta problemática que es urgente y muy importante. Gracias. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Venceremos. Bien, así fue la ronda de hoy. Casi que la escuchaste completa, ¿eh? Ahí las voces de quienes o de algunas de las personas que sostienen la ronda durante eh, durante cada jueves, acompañando a las madres, primero este, Beverly King, después estaba Laura, eh, después en el cierre <coughs> el grito de los 30.000 eh, de Susana salúa en fin, parte de ese grupo que sostiene a las madres y que las acompaña y que las cuida y que cuando están... Ellas están y que cuando las madres no están, ellas sí están para dar vuelta la ronda. Muchas veces pasa esto de que cuando no hay ninguna de las madres presentes, este por supuesto que a, a, a ninguno de nosotros les resulta igual la ronda, ¿no? Pero uno ve que hay gente que, poquita, por suerte, no le pasa a la mayoría, pero algunos casi que se arrepienten de haber ido, ¿no? porque no están las madres. Y sin embargo son los días en los que me parece más presentes hay que estar. Eh, una cosa más a propósito de las madres, porque esta semana circuló por WhatsApp estas cosas de, que a veces nos ayudan mucho a difundir, pero que también las redes sociales y la circulación de cosas por WhatsApp son una invitación permanente a... ...a equívocos, a errores, a, a apresuramientos, con cosas muy delicadas. Eh, varias personas nos preguntaron en estos días si había aparecido el nieto o nieta... ...que está buscando Mirta Baravalle. Ella misma se encargó de contar hace, algunas, una, hace algunos meses en la ronda... ...compartió junto a Victoria Moyano... ...nieta recuperada que la está... ...acompañando en ese proceso... ...contó que tenían identificada... ...a una persona, a un joven... Eh, ...que... ...bueno, que estaban intentando... ...que la justicia apurara... ...el proceso para poder... Eh, ...hacer eh, la extracción de ADN... ...y la comparación... ...pertinente para ver... ...si se trata o no del nieto de Mirta... ...y en todo caso también... ...si no se trata, descartarlo... Y buscar por otro lado Y que el muchacho eh, pueda seguir su, su vida Digamos, tranquilo también eh, Bueno, la respuesta a esa pregunta Que nos hicieron, por supuesto no solo a nosotros Es no, no apareció el nieto de Mirta Baravalle Hay un proceso ese que ellas contaron Que está en trámite Y que hay que respetar Y hay que eh, guardar en silencio Digo, es bastante probable que suceda que cuando eh, aparezca el nieto o nieta de Mirta, yo no sé si será este el caso o en algún próximo, pero te, conservo la esperanza de que Mirta pueda conocer a su nieto o nieta. Sepan que es bastante probable que eh, que no se enteren a través de nosotros, porque eh, en esta en estos casos eh, preferimos como guardar conservar cautela, ¿no? Porque además ya está el antecedente eh, triste de lo que pasó. Con, eh, con el fallido finalmente encuentro de Chicha eh, entonces nada eso nos, nos, nos, nos hace pensar que en estas causas eh, es preferible perderse una primicia eh, aún con la cercanía que podemos tener pero respetar momentos de intimidad que las personas que están transitando un camino tan doloroso como una búsqueda que lleva más de 40 años eh, y que a la vez todos vemos que va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y nos angustiamos por eso, digo, eh, que vale una primicia en el medio de, de, de esa cuestión, ¿no? Eh, así que nada, queríamos contarles esto porque si te llegó ese, ese WhatsApp, digo, estaba circulando como con una certeza de que había aparecido el nieto de Mirta, no, lamentablemente no y está este proceso que la justicia está investigando. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Yo no voy a estar, el tampoco, va a estar, Víctor tampoco, va a estar Pablo Giacobbe a cargo de este programa. No nos va a reemplazar por varios motivos. Primero, porque somos irreemplazables. Y segundo, porque cuando no estamos, preferimos, en el caso de Pablo, que el programa lo haga Pablo, digamos. Y, que, y, y los oral y público que hace Pablo Giacobbe tienen incluso un nicho de fans propio, Que nosotros queremos respetar Los invitamos a que escuchen el programa De la semana que viene Porque Pablo eh, va por otro camino Sin salirse De la vereda oral y público Hace de este programa Un programa distinto cuando él está al frente A nosotros nos gusta ponernos En el rol de oyente y escucharlo Es lo que vamos a hacer la semana que viene chau Nati, nos vemos Hasta la próxima memoria Verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.